Segundo libro de los Reyes, capítulo 18 En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar e z e q u í a s hijo de a c a z rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años y reinó en j e r u s a l é m veintinueve años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustam. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y adonde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey e z e q u í a s que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elar, rey de Israel, subió s a l m a n a z a r rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió. Y la tomaron al cabo de tres años. En el año sexto de e z e q u í a s el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada a Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en a l a a En Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las había escuchado ni puesto por obra. A los catorce años del rey e z e q u í a s subió s e n a q u e r i b rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces e z e q u í a s rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a e z e q u í a s rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Dio por tanto e z e q u í a s toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces e z e q u í a s quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey e z e q u í a s había cubierto de oro y lo d i o al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey e z e q u í a s al Tartán, al r a b s a r i s y al r a b s a c e s con un gran ejército desde Laquis contra j e r u s a l é n Y subieron y vinieron a j e r u s a l é n Y habiendo subido, Vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. l l e v a r o n luego al rey, y salió a Elios Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y z e b n a escriba, y Joas, hijo de Asab, canciller. Y les dijo él, Rabsaces: Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has r e v e l a d o contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, No es éste aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado e z e q u í a s y ha dicho a Judá y a j e r u s a l é n delante de este altar adoraréis en j e r u s a l é n Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, Aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joas al Rapsaces: Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, A oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rapsaces les dijo: Me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: o í d la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo.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 ¿Dónde está el dios de Sepharvain, de e n a y de i b a ¿Pudieron e s t o s librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a j e r u s a l é n Pero el pueblo calió y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey el cual había dicho, No le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de i l c í a s mayordomo, y z e b n a escriba,